1. Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 2. Tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Presidente de la República. 3. Ese estado de emergencia se produce en caso de... Catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación 4. El presidente de la república otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según Propuesta del instituto correspondiente 5. ¿En qué caso no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue? En caso de expulsión 6. No pueden participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a la situación de retiro. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 7. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores públicos conforme a ley. 8. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 9. Está considerado como una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Previene, investiga y combate la delincuencia. 10. Es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente. Latinoamericana. 11. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 12. Los actos de quienes usurpan funciones públicas son nulos. 13. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. El enunciado corresponde a la inviolabilidad del domicilio. 14. Puede levantarse a pedido de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Secreto bancario. 15. En cuanto a los ciudadanos con facultad para interponer acción de inconstitucionalidad están supeditados a comprobación por él. Jurado Nacional de Elecciones. 16. Mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos. 17. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. 18. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley, no pueden participar en actividades partidarias. 19. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 20. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus. Derechos. 21. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho. Al voto. 22. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. 23. Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo y el escudo y el himno nacional. 24. Toda persona es considerada inocente. Mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 25. Para el ejercicio del derecho al voto, se requiere estar inscrito en él. Registro correspondiente. 26. Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son Equivalentes. 27. ¿Quién otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente? Presidente de la República. 28. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. 29. Es una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Garantice el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. 30. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 31. Respecto a la libertad y a la seguridad personales, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física. Ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 32. Ese estado de sitio se produce en caso de Guerra exterior 33. ¿Quién propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión? Estado 34. Toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica Sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a la ley 35. Conforme a ley, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. 36. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 37. Si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza, no se concede. Extradición. 38. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera pedido que supone. Un costo. 39. Ese estado de sitio se produce en caso de. Invasión. 40. Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes. De orden público. 41. Toda persona tiene derecho. A la igualdad ante la ley. 42. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden postular a cargos de elección. Popular. 43. Es considerada una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 44. Asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La ley. 45. No pueden postular a cargos de elección popular los miembros de las… Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de actividad. 46. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad pública en el plazo. Legal. 47. Es deber del Estado establecer y ejecutar la política de Fronteras. 48. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema. 49. Uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 50. Ese estado de emergencia se produce en caso de perturbación de la paz o del orden interno. 51. Es derecho y deber de los vecinos a participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. 52. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos Políticos o por hechos conexos con ellos 53. Es una finalidad fundamental de la Policía Nacional Vigila y controla las fronteras 54. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de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 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 58. La ley regula las formas en que se adquiere o recupera. La nacionalidad. 59. Es deber primordial del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación 60 la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos deberes y responsabilidades de los servidores públicos no están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza